Buen mediodía, Pepe, y para toda la audiencia. Las organizaciones sociales, vecinos y vecinas de distintas localidades del norte de Córdoba en el día de ayer se convocaron en Ruta Nacional 38, Cruz del Eje, para expresar el repudio hacia el gobierno de Javier Milei. Al calor de olla con mate cocido y fritos con arrope, circuló la palabra y se mencionó con vehemencia sobre la inconstitucionalidad que enmascara la ley Bases. Escuchamos a Juan Villalba del Movimiento Campesino de Dian Funes. Eh, una acción de lucha regional, eh, organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos eh, de todo el arco norte de la provincia de Córdoba, tomando como punto de, de encuentro y de concentración la ruta Nacional 38 en Cruz del Eje, demostrando nuestro repudio a la ley de bases, a las políticas neoliberales que viene aplicando el gobierno nacional, pero además también esto forma parte de un plan de lucha que tiene que ver con este poner el freno al pacto de mayo, que paradójicamente se realiza el 25 de mayo, y que no queremos que sea un pacto eh, colonial y de entrega de, lo, de las riquezas del país, de, de los derechos de los trabajadores, sino que sea un, un día en que el pueblo argentino eh, le dice no a, a estas políticas neoliberales y que decíamos que en Córdoba sea el, el punto de inflexión del cambio de rumbo de políticas de este gobierno nacional. Vamos a decir que no vamos a permitir el ajuste y que vamos a hacer cada vez más compañeros en la calle, los que tengamos que ser y lo que tengamos que buscar para resistir una política que viene a anularnos como seres humanos y sujetos de derecho que no lo vamos a permitir que los vamos a esperar aliándonos todos los trabajadores el 25 de mayo cuando vengan a hacer el pacto de la no sé qué. Saber de qué lado de la calle nos paramos y estar seguros en eso, eh, poder como militantes eh, ganar batallas que sin darnos cuenta nos han ganado, decir que la calle es nuestra y que la calle virtual se la pueden quedar, pero poder sentar esa discusión con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, nos quiten más nada nos están quitando el trabajo nos están desuniendo nos están afectando les quitan los alimentos a los merenderos nosotros como organización estamos sufriendo pero estamos al lado de la gente reportó para el informativo Farco Virginiartaza desde Radio Central Ferroviaria Cruz del Eje